Mujeres con Historia Cuando Hitler perdió la Segunda Guerra Mundial y decidió suicidarse para no dar la satisfacción a los aliados de interrogarle y juzgarle sus descendientes directos renegaron de él por miedo a las represalias los que pudieron huyeron otros optaron por cambiarse el apellido asumiendo una identidad falsa y ese fue el caso de su hermana pequeña Paula nuestra protagonista de hoy quien a pesar de no guardar un fuerte vínculo emocional con su hermano obtuvo su ayuda y protección tanto que el final de Hitler supuso para ella su caída su desgracia desde ese momento se vio desprotegida, señalada y pobre. Su voluntad de vivir se resquebrajó de inmediato y ella sufrió todo ese drama de la posguerra. No tenía nada grave, pero sí era bastante frágil y aparentaba mucha más edad de la que tenía. No lucía como una mujer de 60 años, envejeció de forma prematura y parecía una mujer de por lo menos 80 años de edad. Paula nunca tuvo una estrecha relación con su hermano Adolf los siete años de diferencia y el carácter bastante huraño de él no ayudaron su hermano no era feliz en la casa familiar chocaba mucho con la personalidad del padre quien no dudaba en darle alguna que otra paliza cuando desobedecía o desafiaba su autoridad Hitler, en cambio, adoraba a su madre la cual sobrellevaba bien el carácter autoritario de su marido bastante más mayor que ella y que tenía experiencia en eso del matrimonio pues ya era el tercero para él Alois Hitler había enviudado en dos ocasiones tenía dos hijos de su segunda mujer el primogénito de igual nombre que él y una hija llamada Ángela cuando se casó por tercera vez con Clara Polsi Clara crió a los hijos de su marido como si fueran suyos ...y tuvo tres más que murieron... ...al poco de nacer... ...antes de que llegara al mundo Adolf... ...el primogénito de la pareja... ...siete años después... ...vendría Paula, la Benjamina de la familia... ...para paliar el dolor de otro niño... ...nacido y muerto antes... ...de la llegada de Paula... ...en 1903... ...quien falleció... ...fue el patriarca de la familia... ...tras un paro cardíaco... ...a la edad de 65 años... Clara ya viuda y con los hijos de su esposo casados e independizados, dejó que Adolf marchara a Viena para cursar estudios superiores mientras ella se quedaba con la pequeña Paula de seis años. Paula se crió muy sola, veía a su hermano en contadas ocasiones y apenas se comunicaban por carta. La mala suerte llegó cuando su madre, a la que ambos adoraban, fallecía de cáncer de mama cuatro años después. Desde ese momento, Adolf no volverá a la casa familiar. Ya no tiene el reclamo de su madre. Es la persona a la que más quería. Y con su hermana, pues, no siente vínculo emocional. Hitler intenta buscarse la vida. Primero se enrola en el ejército, algo que su hermana de 12 años no aprueba y aspira a disuadirle. Pero Hitler, al quien no le gusta que le lleven la contraria, se enfada. Y pierde durante varios años el mínimo contacto que tenía con ella. <risa> Cito sus palabras. Cuando éramos niños, mi hermano Adolfo era el líder. Todos los demás hacían lo que él decía. Quizás fuera por instinto, pero todos lo obedecían. No volver a verle hasta que decide trasladarse a Vivir a Vian, a la capital. La vida de Paula, hasta ese momento ha sido muy triste con 10 años se queda huérfana de padre y madre y no entiende por qué su hermano no viene a buscarla para vivir juntos en 1921 cuando va bien además de comenzar una nueva vida pretende retomar el contacto con Hitler y este hace de ir a verla Paula ya es una mujer y por lo que cuentan bastante agradable de carácter Era una mujer agradable y de buen corazón. Venía a vernos a menudo cuando visitaba a Hitler. Nadie la molestaba porque era una mujer práctica y realista. En el esperado reencuentro en Viena, Adolf le explica que ha malvivido como un vagabundo, que no tenía casi para comer y que por eso no fue a buscarla que le resultó imposible ayudarla económicamente y que por eso prefirió donarle su parte de la herencia paterna y que así ella dispusiera de algo de dinero para sobrevivir. En dicho encuentro Hitler le relata su experiencia luchando en la gran guerra, cómo el conflicto y las experiencias vividas en combate han influido en su personalidad. ...y que además... ...de ser políticamente un miembro muy activo... ...del Partido Nacional Socialista... ...está estudiando en Múnich... ...para ser pintor... ...para inmortalizar ese día... ...Adolf se llevará a su hermana pequeña de compras... ...pasando una jornada... ...muy agradable... ...pero de nuevo Hitler desaparece... ...no será hasta un año después... ...que volverán a verse... ...mientras tanto... Paula vive humildemente de su trabajo... ...en una oficina como secretaria. Pero su hermano y sus amigos nazis... ...están causando muchos problemas... ...al gobierno austriaco... ...y ella es despedida como daño colateral. Paula protesta... ...argumentando que ella no está afiliada... ...a ningún partido político... ...y que es injusto... ...que le hagan responsable... ...de lo que haga su hermano... ...castigándola con el despido. Además... ...les recuerda que ella... ...no es antisemita... ...que estuvo trabajando también... ...en una residencia de universitarios judíos... ...pero la empresa no atiende razones... ...y no es readmitida. Paula indignada... ...se va a ver a su hermano a Múnich... ...a contarle lo que le ha sucedido... ...y es cuando Hitler le dice... ...que es mejor... ...que oculte su identidad. En un momento me comentó... ...que en 1936... ...Adolfo Hitler... ...le ordenó cambiar su nombre desde entonces solo le estaba permitido llamarse Frau Wolf Paula hace caso a su hermano mayor y a partir de ese momento mantendrá su nombre de pila pero añadirá Wolf como nuevo apellido el lobo es un animal muy representativo y especial para Hitler es un símbolo de poder. De hecho, a su primer cuartel militar en el frente oriental le llamó Golf Chase, Guarida del Lobo, y en Bélgica utilizó el nombre en clave de Wolf's Lune, Barranco del Lobo. Paula está de acuerdo con su nuevo apellido pero le sugiere a su hermano incluir Frau es decir, señora D como si hubiese un señor Wolf y así evitar posibles inconvenientes por el cambio de apellido Hitler le promete a su hermana que a partir de ese momento se ocupará de ella enviándole una asignación mensual que le permitirá incluso no trabajar y que le buscará una casa donde poder vivir. Eh, etwas... Al mejorar su situación, Hitler convenció a su hermana de dejar de trabajar. Le pagaba una especie de pensión, era prácticamente una subvención para que no tuviera que trabajar. Vivía en condiciones muy modestas en Viena, en un departamento pequeño, pero ella se sentía muy cómoda allí. Paula sigue teniendo un mínimo contacto con su hermano, como mucho se ven una vez al año, pero se felicitan por su cumpleaños y ella sabe que económicamente siempre está respaldada por él. Aunque no está interesada en la política, se alegra de que a su hermano le vayan las cosas bien y esté feliz cumpliendo sus sueños. según parece Paula no está informada del lado más oscuro de Hitler sus acciones genocidas contra los judíos y la persecución y muerte de otros pueblos a los que consideraba inferiores ella está contenta en su ignorancia política jamás le obligaron a afiliarse al partido de su hermano y procura no preguntarle por esos temas Paula apenas tendrá relación con Eva Braun la mujer que conquistó el congelado corazón de Hitler y tampoco se relaciona con sus hermanastros Ángela y Alois Hitler con su nueva identidad consigue ser contratada en una nueva empresa pasa varios años desapercibida y logra que nadie le relacione con su hermano el líder político Según cuentan, estuvo a punto de casarse con Erwin Jacquelius, oficial del Tercer Reich y responsable de la muerte de 4.000 personas en las cámaras de gas. La boda no se celebró y Hitler mandó arrestar a Jackilius, enviándole al frente oriental donde murió como prisionero de guerra en un campo soviético. Lo cierto es que no existen pruebas que corroboren este hecho, pero sí el rumor. Paula es una mujer sencilla sin ambiciones que lo único que desea es no tener problemas ni pasar penurias a ella le da absolutamente igual el interés de su hermano por dominar el mundo egoístamente solo le importa que él la ayude y le agradece que aunque gane su propio sueldo no le haya quitado la asignación mensual de 500 coronas mensuales y en Navidad una paga de 3.000 coronas con esto ahorra y se compra una casa para vivir y un piso para alquilar que le da otro dinerito extra no podemos asegurar que Paula supiera que ese dinero estuviese manchado de sangre y fuera fruto del sufrimiento De miles de personas tratadas como escoria personas vejadas y desahuciadas por el hambre la enfermedad y las torturas continuas lo triste es que Paula que en los años de la guerra estuvo trabajando como secretaria en un hospital vivía en su mundo sin preocuparse de lo que pasaba realmente a su alrededor Por eso, su hermano no tuvo reparo en protegerla... ...cuando, a punto de perder la Segunda Guerra Mundial... ...frente a los aliados... ...le avisó que se preparara para realizar un viaje. Hitler le mandó dinero y le dijo que dispusiera todo para salir del país. Paula ya tenía todo preparado. Y esto fue lo que ocurrió. Hitler, Hitler. Hitler le mandó un telegrama diciéndole que empacara sus cosas y que le mandaría un transporte le dijo que fuera a Berchtesgaden porque los aliados se estaban aproximando pero el transporte nunca llegó ella se quedó esperando el rescate pero quien finalmente llegaron fueron los aliados ellos buscaban a los familiares de Adolf Hitler ...y a todos los que encontraron... ...les interrogaron. Paula fue detenida e interrogada... ...por el Servicio de Inteligencia Americano... ...lo hicieron en dos ocasiones... ...todos sus bienes fueron confiscados... ...sus dos casas... ...y también el dinero que tenía en el banco. En los interrogatorios quedó demostrado... ...que no tenía nada que ver... ...con el Partido Nacional Socialista... Que tampoco participó en ningún evento convocado por los nazis y fue imposible encontrar alguna prueba que le incriminara o vinculara con los asuntos de su hermano Paula Wolf después de varios días fue liberada los aliados confiscaron todos sus bienes y la castigaron dejándola en la ruina por el sufrimiento y matanza causados por su hermano Hitler Paula estaba indignada por el trato recibido era un castigo injusto porque ella no había hecho nada y es cierto que Paula no fue culpable pero también es cierto que tampoco era inocente efectivamente Paula Hilder no había hecho nada no había hecho nada de nada ella fue incapaz de reprochar a su hermano ni una sola vez el genocidio cometido contra millones de personas no había impedido ni jamás le afeó que experimentaran con personas inocentes ensayando medicamentos o realizando operaciones cual ratas de laboratorio Paula optó por lo más fácil Llevar una venta, llevar una venta ante lo que estaba ocurriendo alrededor, ignorando los rumores sobre los campos de concentración, ignorando las matanzas de judíos y otras etnias en las cámaras de gas. Para ella su hermano era un héroe que estaba llevando a Alemania a liderar el mundo. Adolf era un excelente hermano, porque aunque no fuera nada cariñoso, sí procuraba que no le faltara de nada. Ahora, sin nadie que la protegiese con todos sus bienes confiscados y señalada por ser una Hitler, sobrevivió como pudo. Primero regresó a Viena para trabajar en una tienda de arte y artesanía, siempre manteniendo su identidad falsa de Paula Wolf para que nadie le señalara. diciembre de 1952 se mudó a Vested donde vivía en un apartamento de dos habitaciones para luego mudarse a la ciudad de Hamburgo pero Paula ya no era feliz su cuerpo, su alma se iba consumiendo poco a poco su estado anímico estaba por los suelos y terminó sobreviviendo de la caridad luego de la guerra la acosaron y aislaron nadie deseaba tener nada que ver con ella las autoridades no le daban dinero vivía del seguro social y yo la traté como médico de la beneficencia el 1 de junio de 1960 fallecía por problemas de corazón a la edad de 63 años si bien Su aspecto era el de una persona anciana. Su última voluntad fue recuperar su verdadero apellido y Paula fue enterrada en el cementerio de Benfritschow en Versdergaden, en Austria, con su nombre real, Paula Hitler. Sus restos en la actualidad están en paradero desconocido porque afirman que fueron sacados en 2005. Los audios que habéis escuchado pertenecen al documental La familia de Hitler y el heredero que sobrevivió a toda esta locura y que se niega a reclamar la herencia de Adolf Hitler consistente en millones de dólares por los derechos de autor de obras como Mein Kampf Es su sobrino nieto Pierre Rowald, nieto de Angela Hitler, en manastra de Paula y Adolf. En sus descendientes más directos, el apellido Hitler desapareció en la tercera generación. Sin embargo, el estigma de llamarse Hitler continúa. Hoy hemos conocido quién fue Paula, la hermana pequeña, digno de los más grandes genocidas de la historia de la humanidad.